El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva edición de esto que se llama El Forajido. Comenzamos con música increíble para esta hora. Es el caso de Ted Tyro. Don't say. Nos pueden dejar su mensaje en el 112536. 4814 Haciendo John Say, ahora llega la banda de Mick Jagger y compañía, por supuesto, The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, viviendo en un pueblo fantasma. Saludamos a la gente que nos escucha en más de 100 radios, gracias a la gente de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m Haciendo Living in a Ghost Town, viviendo en un pueblo fantasma. Y publica periodismo.com un artículo muy gracioso, muy divertido. ¿Cómo serían las revistas si los superhéroes existieran? Acá lo que estamos viendo es justamente en esta portada un artículo de Media Ventures Proyecto, una serie d etapas y artículos construidos cuidadosamente dentro del universo Marvel, donde muestra cómo serían las revistas. Del corazón, cómo serían las revistas para hombres, cómo sería la revista Time si existieran los superhéroes. En poco más de un año, MCG ha diseñado 120 portadas y se extiende por casi 50 publicaciones distintas. Ahí está Captain America como Steve Rogers en la etapa de Time, está también Hawkeye en Men's Health, está Maggie Carter en una versión obviamente antigua. De la revista l i f e y en Time, una t a p a que dice Who is Shield en relación a Shield, esta importante este, agencia, si se quiere, gubernamental que reúne Fury, a los Vengadores. Lo buscan en periodismo.com. Y la pregunta es: ¿Cómo serían las revistas si los superhéroes existieran? El forajido, mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El forajido. s h o w i z o n You Give Love a Bad Name. Tenemos una noticia que publica Telam, que está vinculada con Luis Alberto Spinetta. Los hijos de Spinetta subieron una nueva grabación de la presentación de Artod. Esto es muy reciente, ya casi pisando junio. Se recuperaron unas cintas originales de la presentación de uno de los grandes discos del Flaco, creado en medio de la ruptura, recordemos, de la banda Pescado Rabioso. La familia de Luis Alberto Spinetta subió, esto fue hace algunos días, a las tiendas digitales, un registro en vivo de la presentación del emblemático a r t o t que el procerroquero argentino realizó en el porteño Teatro Astral, allá lejos, hace tiempo, por noviembre de 1973. En el año 2020, la familia Spinetta subió la primera de las presentaciones y cuando Cata Spinetta le contaba el hecho a su madre, Patricia Salazar, esta recordó. Que guardaba una grabación que le había alcanzado un amigo. Dijo: Yo tenía una grabación de esos conciertos que me dio un amigo hace mucho tiempo. La voy a buscar, le dijo Salazar a Kata, hasta que finalmente pudieron encontrarla y escucharla juntas. Mientras la escuchaban, Kata se dio cuenta de que era otro show y no el que se iba a publicar en el 2020. Era posterior, ya que la grabación tenía una etiqueta, digo bien, pegada. Que decía 28 del 10 de 1973. La sorpresa más grande fue que la lista de temas era muy distinta a la del show a publicar, contó c a t a en un comunicado. A ver, escuchemos un poco. Recién, permiso, recién estuvimos reunidos con, con unos,、eh, unos diapositivos que tenían textos. Sé que algunos de ustedes no alcanzaron a leerlos. Todos los textos escritos sobre fondo negro eran de a n t o n i n Artaud, un poeta francés, a quien le d e d i c o el próximo álbum que va a salir.、Eh... Hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero sé que siempre para ustedes es más de este lado que de aquel lo que se habla, por lo menos cuando se produce una. Un acercamiento a través de un recital o un mensaje. Creo que yo me siento、eh, en el mismo、eh, lugar y en el mismo nivel que ustedes. Y solamente、eh, se hicieron esas proyecciones, se hizo ese manifiesto, y voy a sacar un n o m b l e relacionado con Arto. Y, y todo, todo lo que ustedes vieron es simplemente para darles a ustedes algo más. Lo pueden buscar, está disponible en YouTube, está el show completo. Este, estamos escuchando un fragmento de Dulce 3 Nocturno. La sorpresa más grande fue que la lista de temas era muy distinta a la del show a publicar, con todo Kat a en un comunicado. En este show, Spinetta estaba estrenando temas como Dedos de mimbre, que después se incluyó en el disco Fuego Gris. Omnipotencia, que después se llamó A Basta de Pensar y que formaría, recordemos, parte del disco Kamikaze, continúa con Gilguero, que es una canción que quedó afuera justamente del disco Arto, con la particularidad de que la letra es bastante diferente a la versión editada años más tarde en Peluzón of Milk. En el medio del show, Spinetta deja la guitarra acústica y pasa a la eléctrica luego de zapar y probar efectos. Toca tres canciones: Psicodelia, No Te Detengas y también otra que se llama Blues. La familia Spinetta, mientras que acá dejamos acá justamente un poco de fondo algunas cosas, decíamos la familia Spinetta aseguró que estos tres temas son un hallazgo total. Este es material para fans, con peso testimonial y documental propio. Y luego agregó que teniendo en cuenta que es una grabación de aire en cassette y del año 1973, el resultado, el audio, es. Lo que apenas se pudo mejorar y fue realizado por el ingeniero de sonido Mariano López. Estamos escuchándolo de fondo, lo buscan directamente en YouTube. Spinetta Teatro Astral, presentación a r t o r en vivo 1973. Aparece muy fácilmente identificable, lo van a poder ver con mucha facilidad. Esto es un cachito de Bajan. m a t の r i a l た n の d i t o de s の i n 光 t 光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光 e 光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光 e 光の光の光の光の光の4の光の光の光の光の光の光の光の n の光の光の光の De esta manera. my new Siempre vigente la banda del señor Steven Tyler. Esto es Aerosmith Pink. Pasamos ahora a escuchar a la banda de los Moura, Virus, Exitazo, Amor Descartable, aquí en El Forajido. Parece ser que hubo problemas en China por la reunión de Friends. Los fans de China furiosos por la censura del capítulo especial de reunión. Sucede que recortaron el capítulo donde aparecían Lady Gaga, Justin Bieber y la banda de K-pop BTS, todos culpables, entre comillas, de haber ofendido a Beijing de algún modo en el pasado. China censuró el capítulo especial de Friends que se presentó, esto fue el jueves pasado la noche. Y en la reunión de una hora y media que, junto a los protagonistas de la serie icónica de los 90, fueron cortadas apariciones de los artistas recién mencionados. De la censura se dieron cuenta los fans chinos que expresaron su enojo en las redes. Decían: ¡Ayuda, no cambiaremos nunca! Esto me da más ganas de ver aún las escenas cortadas, dijo un usuario en la plataforma Weibo. Otros consiguieron y compartieron los segmentos eliminados o el link del episodio completo, según informó. La agencia de noticias ANSA. Friends tiene una enorme audiencia en China, donde muchos jóvenes atribuyen al show el mérito de haberlos llevado a aprender el inglés y conocer de esta manera la lengua americana. Las culpas, obviamente entre comillas, de los personajes censurados se remontaron a muchos años atrás. Por ejemplo, a Lady Gaga se le impidió un tour en China. Por haberse visto con el Dalai Lama en 2016, Dalai Lama, e s t á Justin Bieber tampoco puede presentarse en ese país desde que en el 2014 fue el controvertido templo Yasukuni en Tokio, considerado en China y también en Corea del Sur un símbolo del imperialismo japonés. En cuanto a BTS, quedaron en la mira el año pasado cuando uno de sus miembros habló de la historia de sufrimiento compartida por Corea del Sur y Estados Unidos en el conflicto de 1950. Y 1953, donde ambos países combatieron juntos contra Corea del Norte, apoyada justamente por China. Por eso todo este quilombete. Esto se puede ver en HBO Max y en algunos lugares más, que para qué decirlos también. Pero bueno, ustedes ya saben a cuáles me refiero. El forajido con Santiago Alonso. El forajido, un programa fuera de la ley. Ahora, Scissor Sisters, Laura. Algo que agradecemos enormemente los que detestamos la larga extensión de los audios de WhatsApp. WhatsApp permite ahora acelerar la velocidad de reproducción de los audios. Es un truco inspirado en Instagram. La actualización ya está disponible en WhatsApp Web y en la última versión beta de WhatsApp para Android. Si、sí, hay algo que es comúnmente repudiado son justamente los audios largos. Es por eso que la app ahora cuenta con una novedosa actualización que hará de esta molestia algo más tolerable, dado que a partir de ahora permite acelerar su velocidad de reproducción tanto para Android como para WhatsApp Web y también iOS. Estos audios ahora pueden ser escuchados a tres velocidades: uno, 1,5 y 2 velocidades. ¿Cómo se hace? Para poder usar esta nueva herramienta hay que, por supuesto, actualizar la app a la última versión beta. Una vez actualizada la aplicación, tocar el botón Reproducir, que aparece en todos los audios de WhatsApp. Por defecto, obviamente, está en velocidad normal y uno lo puede acelerar. n o Si queremos escuchar más rápido, aparece un pequeño icono que indica la velocidad cuando lo reproducimos. Si presionamos ese botón, aumenta a 1,5 y luego a 2. Velocidades, lo cual nos interesa un montón. Y si uno quiere volver justamente a la velocidad de origen, vuelve a apretar y vuelve a uno y todo normalmente. ¿Y la tecnología, a veces sí, es nuestra amiga. Show me. Por esa razón, siempre terminamos sumando a Cristina Aguilera junto con Dualipa. Ah, no, la otra vez fue Abril Lavín con Dualipa. Bueno, en este caso, dos generaciones diferentes que a nosotros, por supuesto, nos encantan. Ahora llega Dualipa, Don't Start Now. Antes, Cristina Aguilera, g i n n e in a Battle. Infaltables, Durán Durán, un tema del año 2004, Reach Up for the Sunrise. En tu radio favorita. Es momento de escuchar a E-Pop junto con Sound 41. Esto es Little Know It All, pequeño, sabelo todo. Vamos a hip、e、hop junto con la gente de Sound41. Ahora pasamos a una onda completamente diferente porque yo siempre imagino este tema escuchándolo en una playa. Tranquilo, con tragos, baja el sol y suena Jack Peñate con esta canción llamada Today's Tonight. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. s u En a el n e forajido, Michael Jackson haciendo Bad, una canción que tiene bueno, muchos años. Nos referimos a un tema del año 1987, lanzado ese año de Michael Jackson, de su disco homónimo justamente llamado Bad, que se lanzó como el segundo sencillo de dicho álbum en septiembre de ese año, decíamos, tras la publicación de I Just, I Just Can't Stop Loving You, canción escrita por Jackson y coproducida por él junto a Quincy Jones. En 1995, el sencillo se reeditó en el primer CD del disco History, Past, Present and Future, Book 1, y en el 2003 en Number Ones. En 2012, remasterizada para la reedición de Bad por su 25 aniversario. Michael Jackson, Bad. El forajido, nada de sangre, mucho sudor y pocas lágrimas. You break me down k i l l Esto r e s es tu man, damas y caballeros. Hasta aquí hemos llegado. Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos la semana que viene a la misma Bati hora por la misma Bati señal. El forajido, un programa de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m Como dijo Cerati, amigas, amigos, nada más queda. Chau.